tardes, otra vez en el Al Gran Pueblo Salud... ...como todos los viernes a las 4 de la tarde acá en la FM Riachuelo... ...en vender el Estado. Nosotras y nosotros vamos a defenderlo y llenarlo de pueblo. La unión de la fe y la lucha confluyen en un escenario completamente nuevo... Y los trabajadores de la economía popular ocupan su lugar Buenas tardes eh, tardes tempranas porque el viernes es un poquitito más temprano del programa y acá estamos de pie junto a mi gran compañera Patricia Amarelo un aplauso por favor ¿Cómo estás, Chani? Bueno, a todos los oyentes que están ahí del otro lado del éter, como se decía en mis épocas, <ríe> escuchándonos y tratando de, de interpretar este este hoy que hemos leído, ¿no? Acerca de, bueno, quieren vendernos con el Estado, eh, nosotros ahí adentro del Estado y no vamos a permitirlo, lo vamos a defender y vamos a construir otra cosa. Y para eso, como siempre, construyendo acá desde lo comun comunicacional, desde la fm de Chuelo. Y la bancada de siempre, el otro lado del vidrio, nos gran JR. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, decime, patria un poco de, de qué se viene. La verdad que tenemos hoy un programa eh, en vivo, con mucha data, eh, con muchas ganas de debatir. Estuvimos ahí en la, la preproducción. Hablando bastante de lo que vamos a, a exponer hoy y, y muchas veces nos va llevando puesto la entre la actualidad ¿no? y lo, lo que nos compete como, como trabajadores. Sí, eso, entre entre otros temas que vamos a, a tratar de desarrollar hoy, vamos a hablar con Karina Maloberti, que es delegada de ATE Senasa en, Capital, en ATE Capital. Y charlaremos sobre la jornada nacional de lucha que realizaron en el Consejo Superior de, de este gremio de estatales, ATE, para enfrentar el plan de Miley que busca una nueva oleada de 50.000 despidos en el sector público. Nada menos que de 50.000 despidos que muestran justamente lo importante, como decíamos cuando leíamos el comienzo de la presentación del programa, la importancia de entender esta, este escenario completamente distinto, inédito, eh, este escenario que involucra a las familias de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y del estado provincial, del estado nacional, del estado también de la capital federal y como la clase trabajadora, el, el eje Fundamental de la clase trabajadora Sale en defensa De sus derechos, de sus intereses Y de la dignidad y del derecho a vivir ¿no? Porque en realidad acá Lo que está en juego es el derecho a vivir Bueno y como siempre Nuestro Nota Inferma es Cava Con mucha info sobre educación Sobre diferentes eh, Talleres, carreras, cursos Que pueden hacer acá eh, En lo que es Cava Y sin nada más que decir Nos vamos a un temita Si nos acomodamos Desa de noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste, es como he madurado Sé que es muy tarde no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Lo que te hice aquí pa' que pongas en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el no me dejaste si yo no fui el malo. En mi cumpleaños cómo me has dañado ¿En qué pensaba si nunca fui malo? Pues solo te fuiste y me dejaste derrotado oh, oh, oh, oh. Vamos a echarnos un shot con Pedgaro A huevos que sí, nos jalamos con pócar Tonto recordando y nunca paro Siempre es lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado oh, oh, oh, oh, oh. Yo quisiera saber lo que siempre es saber Explícame una vez Yo que te hice ti pa' que pongas el fin esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste sin, sí, yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste, me dejaste derrotado Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo. No te enfermes, Cava. Ninguna familia sin salud. Jornada solidaria gratuita con profesionales este sábado 17 de febrero a partir de las 4 de la tarde frente al congreso nacional vas a poder encontrar postas especialistas en las siguientes áreas atención médica general y pediátrica certificado de apto físico atención y atención, eh, consejería nutricional atención en salud mental y Asesoramiento a las familias que tienen consumos problemáticos Y asesoramiento para personas con discapacidad Acordate que este 17 de febrero, o sea mañana sábado A las 16 horas frente al Congreso Nacional Las personas que se acercan a las casas de atención y acompañamiento comunitario Para personas en situación de calle o consumos problemáticos de sustancias Pueden encontrar un lugar especial donde lavarse la ropa, donde tener un desayuno y una merienda, tener un almuerzo, una cena, un taller o ducharse con agua caliente. Siempre y hoy más que nunca es el momento de compartir tranquilidad y bienestar con otros. Ser acompañados para la construcción de un proyecto de vida. Podés acercarte a conocer las CACs en la Comuna 4, CAC Pueblo, La Boca, en la calle Almirante Brown, 1127, en la Comuna 7, Avenida Alberdi 2654, en el Barrio de Flores. En la Comuna 8, la Casa Pueblo Soldati, en Pergamino 2936, Villa Soldati. En la Comuna 9, la Casa Tecoporá, en la Avenida Olivera 1215, del Parque Avellaneda. En la Comuna 10, Casa Pueblo Floresta Mariano Acosta 140, en el Barrio de Floresta.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 Convocan para una escuela secundaria para jóvenes y adultos mayores de 16 años, de lunes a jueves, de 5 y media a 8 de la noche. Para inscribirte te puedes presentar hoy, viernes 13 de febrero, desde las 17 horas hasta las 19 horas. Repito, inscripciones hoy, viernes 16 de febrero, desde las 5 hasta las 7. La dirección es Atuel, al 310, esquina Los Patos, Parque Patricios. También el Bachillerato Popular Atuel va a convocar a docentes de ciencias naturales, de lengua, literatura y matemáticas. Va a funcionar el Bachillerato de lunes a viernes de 17.30 a 20 horas en Parque Patricios. Nuestro espacio, el Bachiller Popular, es autogestivo y por ahora no contamos con remuneración. Los podés buscar a través de Instagram en arroba bachipopularatuel o mandarle un WhatsApp a Juan Pablo al 11-67-53-86-37 o a Vicky al 11-67-26-45-40. También tenemos Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos en el Bachillerato Popular Atuel. Va a funcionar de lunes a jueves de 17.30 a 20 horas en la calle Atuel 310 Parque Patricios. Vení a inscribirte hoy también, viernes 16 de febrero de 17 a 19 horas. Recorda que esto es la convocatoria para Escuela Secundaria. Y si no, puedes contactar a Victoria en el número... 11-67-26-75-40 o a Juan Pablo en el 11-67-53-86-37 Buscamos Educadores Populares 2024 para los Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos en una sede Alberto Chejolán de Retiro y el la sede más cercana aquí a nuestra radio, la sede de Miguelito Pepe en Santelmo, un nuevo espertino. Los requisitos para anotarse son tener disponibilidad para dar clase un día a la semana y también tener disponibilidad para una reunión semanal con el equipo docente. Sumate llamando al 1136-1136 30 21 22 comunícate con agus o si no comunícate con lean al 11 61 29 39 66 termina el secundario en la unidad de gestión educativa experimental número 5 bachillerato popular miguelito pepe para anotarte tenés que cumplir con los siguientes requisitos 1. Ser mayor de 18 años. 2. Tener los estudios primarios completos. La dirección es Brasil 440, San Telmo. Podés comunicarte vía mail al secrepopulartodjuntoenminuscula@gmail.com o comunícate por WhatsApp, solamente recibí mensajes al 11 6760 0650 o segunda opción de número tenés el 11 36 64 47 80 No me imaginé que funcionaba así Nos buscábamos y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición, me quedará de ser Sos ese cuento del que no quiero saber final Ese cometa que tuve suerte de presenciar El mundo feo y su pasado provocó ansiedad Mira al infierno pero en tierra Si un día de esto hacer hace tu cielo Lo pintarás mirando un río de fríos te hicieron de hielo y daré la piel pa' servir de abrigo y aunque el orgullo a veces oculto mi miedo temo a caer y que no estés conmigo te ofrezco amor real de un corazón sincero y quemar la chave que abrió el laberinto si un día de esto se si acerís es tu cielo lo pintaron mirando un río la lágrima hace si frío te hicieron de hielo y daré la piel pa' servir de abrigo que aunque el orgullo a veces oculto mis miedos temo caer y que no estés conmigo te ofrezco amor real de un corazón sincero y que mal ha hecho el que ha el laberinto Tiene un ambiente es raro, pero solo esa persona me dio su mano. Tu alma era viajera y sola. Sé que es un de y la me hace demorona. Pero combinamos Lograste comprender lo que ni yo entendí Tus palabras hoy fueron miradas ayer preferite escuchar antes que verme sonreír Me hiciste ser mejor, me queda agradecer Si algún día de se haceré tu cielo Lo pintarás mirando un río Las lágrimas si y fríos te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces oculto mi mis miedos El real de un corazón sincero Y quemar la llave que abrir un laberinto Continuamos con Al Gran Pueblo Salud Comunicado de UTEP 15 de Febrero 2024 Hoy se reunía el Consejo del Salario con la presencia de nuestro secretario general en un contexto crítico para definir un aumento razonable y el gobierno volvió a demostrar que no hay vocación de diálogo y reapertura en este contexto crítico. Frente a ninguna propuesta oficial por parte del gobierno que pueda pelear el ataque abrupto del bolsillo a la sociedad en general, pero sobre todo de las y los trabajadores más humildes y jubilados de la, de la mínima, se levantó la reunión. Volvemos a decir, en este contexto de persecución y de bajas arbitrarias e irregulares en los programas de trabajo como el Potenciar, es imprescindible garantizar un aumento justo en este salario que complementa el trabajo de las diferentes ramas de la economía popular Y por ley es la mitad de ese salario vital mínimo. El salario mínimo vital y móvil hoy es de 156.000 pesos por debajo de la línea de indigencia y solo alcanza a cubrir un tercio de la canasta básica familiar en un contexto de suba de precios preocupante, sobre todo en alimentos. Seguiremos exigiendo una suba del salario mínimo vital y móvil que lleve más dignidad a este sector que viene sufriendo la crueldad de estos aumentos. El mundo vale cuatro. Ay dura, ta la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Ay que dura, ta la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay que dura, puro hueso de cordones, échele un poco de sal al hormigón alquitrán bien picadito, adoquines saltadito y en las bocas de tormenta pimentón, ¡qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Qué dura está la calle, qué dura está la economía en Argentina qué duro está poder llegar a un acuerdo porque se te levantan de la mesa, ¿no? Lo que acabamos de leer es un comunicado que sacó ayer el sindicato de, de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Eh, luego de que se haya levantado una reunión en la que se suponía eh, se debería tener un acuerdo sobre el salario mínimo vital y móvil para una posible suba, que ya de por sí está muy por debajo de, de lo que necesita una familia para la canasta básica, Eh, y aún así se toman el, el, el atrevimiento de pues poder posponerlo como si el hambre pudiera esperar. Sí, además este hay como una especie de falta de reconocimiento y falta de interés y de preocupación por los trabajadores de la economía popular, cuyo potenciar trabajo, ese, esa mitad de ese salario mínimo, vital y móvil, Eh, forma parte ¿no? de los ingresos mensuales con que ese trabajador de la economía popular sostiene su canasta ¿no? y su subsistencia y su medio de reproducción de la vida cotidiana y de su familia, o sea que estamos hablando no solamente de una persona, ¿no? es algo sometido a una lógica colectiva, ¿no? no es una persona trabajadora sino es el grupo familiar de ese trabajador que es también parte integrante de la clase trabajadora. Entonces hay un desprecio y una especie de, a ver cómo decirlo, de, de intento de ignorar la existencia de los trabajadores agrupados y consolidados en un colectivo que es nada menos que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, que representa los derechos de los trabajadores, a los cuales parecen haberle querido quitar la representatividad y la importancia que tienen estas mesas paritarias, ¿no? Eh, también explicarle al ¿no? vecino a la vecina que quizá no está dentro de lo que es la economía popular, que, que la toca de oído, digamos, eh, como decía en el comunicado, eh, que valió mucho la aclaración, entiendo yo, porque eh, esto es un complemento a lo que es un salario eh, básico, ¿no? Si está en 156.000, eh, los compañeros y compañeras están percibiendo menos de 80.000 porque eh, con su trabajo sí se supone que llegan a, a la mitad de eso y esto es un complemento para ¿no? aún así llegando al mínimo el mínimo es muchísimo menos no mucho menos de la mitad de lo que se necesita para que viva una familia tipo no que es lo que se toma como parámetro el eh, eh, parámetro como ejemplo para eh, poder saber cuánto necesita una canasta básica familiar entonces Eh, que se sepa que no es que el trabajador ese es su único ingreso, ese es un complemento de su ingreso Pero aún así no estaría llegando y esa mitad de esa mitad está muy bajita Sí, sí, y, y estamos muy este, en conocimiento, hoy hasta recién estábamos haciendo una compra comunitaria ¿no? Una de nuestras compañeras, María Auxiliadora, estaba haciendo la distribución de la compra comunitaria Y la venta de los productos y ella decía muy bien, si no hiciéramos esta compra comunitaria están inaccesible al alcance del trabajador de la economía popular, los alimentos esenciales, básicos, estamos hablando de papa, cebolla, harina, este, eh, qué sé yo, eh, tomates, este huevos, leche, bueno, no no no alcanzarían las palabras para hacer la enumeración de la cantidad de productos de la canasta básica familiar que han aumentado de una manera exorbitante. Ni hablemos de comprar elementos de higiene, ni hablemos de comprar, qué sé yo, elementos que, que trascienden a la canasta básica, como puede ser la entrada a un cine, el, el paseo mínimo, el sí, boleto supuesto. colectivo. Ya el boleto colectivo está siendo inaccesible para un montón de familias que se trasladan a sus puestos de trabajo. Así es que por eso queríamos compartirle este comunicado, esta indignación también por parte de los y las trabajadoras. Eh... Somos una pequeña muestra, tampoco es que, que somos la, la palabra principal, pero es un buen espacio para que todos puedan escuchar, así como también daba el ejemplo Patri de lo que es eh, la venta no eh, popular, el buscar la compra comunitaria. Eh, si sí, desde acá, desde un humilde lugar, desde un, un lugar de lucha, de, de, de conquista, de, de, de organización, donde podemos lograr... Eh, no sé gastar un poquitito menos eh, un día a la semana ¿no? un par de bien de diferentes vecinos y vecinas ¿no? a los que le van llegando eh, la info y vienen porque lo necesitan y le hace la diferencia y no porque sean directamente conocidos de esta organización eh, y vienen y nos cuentan su realidad y podemos escuchar de diferentes estamos hablando desde una maestra un jubilado un adolescente ¿no? una, madre. Eh, una algún compa que trabaja que trabaja y estudia y ¿no? Eh, la verdad que son muchas las voces que se acercan y, y hay muchas historias Y hay mucho para escuchar Así que nos encantaría Que desde donde corresponde También se sienten a escuchar Y se pongan a hacer las cuentas Porque esto así Mucho más no va a aguantar Sí, no se puede vivir eh, eh, Negando la realidad La única posibilidad y, y los trabajadores, la clase trabajadora No solamente no niega la realidad Sino que además convencido que hay que transformarla ¿no? como hablábamos en, en la primera parte del programa un impulso hace que ante el contexto tan adverso y tan inusual para la vida cotidiana la clase trabajadora tome iniciativa y avance defensivamente y ofensivamente para defenderse bueno, aquí nos quedamos en la lucha y nos vamos a una tanda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 Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Frailes Beltrán puedes conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421, La Boca. Comunícate por WhatsApp al 11 6411 0341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Frailes Beltrán.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 un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso El enfoque Antihiles, la más que se de calle no no va a cachar. Y nosotros no somos los enemigos, trato mal con la chuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, Al arte, la cultura, los barrios, con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga y entre iguales de la mejor. Quiero escuchar algo que me adelante. Mensaje positivo transformado en arte. FM Riachuelo, la 100.9. 100. Antes de colgar los guantes Bueno, acá estamos al aire nuevamente eh, Nos quedamos pensando en el comunicado de la UTEP eh, Y retomando un poco el, el espíritu, la la letra y la claridad con que la UTEP se expresó respecto de esta agachada, digamos, de los funcionarios que tienen que eh, responder y, y dar las respuestas que los trabajadores de la economía popular necesitamos. Estamos en comunicación con Karina Maloberti, que ella es secretaria general de ATC NASA. Hola Karina, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Hola, buenas. Hola, Patricia, hola, Chani, ¿cómo hola. andan? Bien, bien, bueno, hoy estamos nosotras para disfrutarte así en plenitud. <ríe> y queremos... sí sí Disfruten sí. las chicas, disfruten. Sí, sí, muy contentas por eso. Y queremos preguntarte en principio y que nos pongas en conocimiento a nosotras y nos aclares y a también a, a, obviamente a nuestros oyentes, ¿qué fue la actividad y cómo fueron este, los trabajadores y las trabajadoras convocadas en, en la actividad del plenario eh, que se hizo ayer eh, con la intención de, de generar y pensar un plan de lucha eh, en a capital perdón en ate nacional ahí en el auditorio de la calle belgrano bueno ayer eh, es, es un intento más de articulación que se viene dando en eh, entre los distintos sindicatos estatales eh, por, obviamente, los dichos conocidos y los hechos. Está en dos meses que mm. con rapidez va avanzando eh, este presidente que llegó por el voto popular y que apenas asumió, gobierna eh, como un tirano mm. eh, y dispuso que su entre sus objetivos tiene la implosión del Estado Nacional eh, como enemigo, ¿no? del Estado de, de cada una de las individualidades. Y que a través de las meritocracias este y del sálvese quien pueda, eh, en forma individual cada uno se arregle con este ajustazo eh, que, que piensan seguir haciendo em, para obviamente no solo en los negociados de ellos, pero garantizarle la ocupación territorial y los negocios de nuestros bienes naturales a, a sus verdaderos eh, patrones que son los intereses eh, uh -huh. internacionales sino que aparte bueno también este a, firmemente tiene una gran creencia este en el tema de que de que, bueno que la libertad individual está sobre la libertad Este, colectiva, popular eh, y de la patria. Eh, no creen los conceptos colectivos. Por lo cual, obviamente, nos empuja a cada, a cada comunidad, a cada institución barrial, sea el club, sea... Este, bueno, la, ustedes tienen varias herramientas, la radio, el centro comunitario, eh, la organización, el movimiento popular, el sindicato y, eh, y hasta las iglesias, Este, toda organización colectiva popular este pasa a ser eh, una amenaza la, la decisión de esta persona de, de licuar ¿no? y ahí entramos también entonces en, en el concepto del enemigo el Estado, mm. no solo lo que va a implicar en recortar eh, derechos eso, a las grandes mayorías populares y que más necesitadas eh, son asistidas por políticas públicas, sino que también bueno afecta Ajá. A nosotros, como es el patrón de turno, este, a los trabajadores que estamos dentro de la gran maquinaria del Estado. Así que eh, lo que fue ayer en el plenario fue un intento más de eh, reagrupar distintas eh, organizaciones sindicales, eh, tanto de las áreas de salud, de las áreas de educación, de las áreas de producción, eh, de ciencia y tecnología, de cultura... Eh, de distintas áreas eh, para mm, garantizar la fuerza que debemos tener no solo de para resistir a este investigador sino junto a otras organizaciones sobre todo los movimientos populares eh, terminar de una vez por todas en, en, eh, con esta locura eh, ya pudimos hacerlo volteando la ley ómnibus, tenemos que ahora frenar este DNU que está en vigencia y es la herramienta que les está permitiendo avanzar con esto Para ponerlo en concreto, en el plenario de ayer, una de las cuestiones eh, que nosotros directamente como estatales nacionales, ahora sí como Sinasta y otras dependencias, tenemos que a fin de marzo, vuelve a decir hace 48 horas atrás, que este, se vienen a fin de marzo, no va a haber renovación, los 50.000 trabajadores, trabajadoras, y eh, que van a quedar en la calle, Tremendo. dentro del Estado. Entonces, bueno Sí, pero... es, un, es un estado de alerta y ya bueno el plenario de ayer es eh, propone eh, como, como un agrupamiento de sindicatos estatales, pero también para ir al encuentro de ahora de otros tantos que están en el frente sindical para el modelo nacional en la no solo en las 12 TA, en la CGT eh, y demás, ir al encuentro de otros tantos eh, compañeros y compañeras para armar una movilización a fin de febrero. Que que me gusta, ¿no? Eh, Empezábamos con, con este jolgorio de, de tenerte, eh, las noticias nunca suelen ser buenas, está, no está bueno ver si invitarte porque no están buenos los motivos, eh, ¿Sí? pero ahí cuando te escuchaba decir eh, que lo que proponen ¿no? el, el, el gobierno, bueno, el tirano de turno, eh, se fue más alejado de, de, ¿Sí? de este sentimiento de, de comunidad, de este día a día, que vivimos los movimientos populares, eh, las diferentes, como decías vos, instituciones desde de club de barrio. Eh, uh -huh. Es muy diferente lo que plantean ellos a, a cómo venimos eh, luchando y viviendo nosotros día a día y cómo quizá a veces en, en un ideal decimos gente sería la vida si todos pensáramos en todos, ¿no? Eh, uh -huh. Y cómo también en eso entran lo, los trabajadores, los Eh, los sindicatos también porque ustedes ayer los, los diferentes eh, sindicatos estatales también uh -huh. eh, creo que no está muy alejado tampoco de, de esa idea no es como que también aún con este anuncio de la de los quizás 50.000 despidos eh, se creen el sálvese quien pueda y se cortan solos y ven cómo lo hacen sino que vuelven a unir esa fuerza y no solamente eh, para un debate un plenario sino eh, otra vez no alcemos no bajamos a a luchar uh -huh. o tratar de tener una medida de fuerza eh, cómo se vive eso cuando se encuentran todos ¿no? y entre uh -huh. la pena de lo que puede llegar a venir y, y el goce de che no estamos todos en esta no y vamos claro. codo a codo cómo eh, se vive eso si sí. mira se vive eh, de dos maneras de dos maneras se está viviendo Eh, la, la, la situación está empujando porque aparte siempre eh, se empuja de, a, de abajo para arriba eh, son las bases las que empujan la necesidad de, de, de encontrarse, de hacer estas eh, asambleas, plenarios y demás está costando muchísimo, porque qué? porque las, eh, la superestructura de cada organización eh, sindical este, o o política partidaria y demás, eh, está como a destiempo y, el, y la verdad la decisión eh, se viene encima, la decisión del ajuste, de ampliar a la gente, eh, de los tarifazos, de los despidos masivos, de no entregar comida en los comedores, este, es, es, es tan acelerada que a las dirigencias de, lo, de, de varios de los sindicatos no le está dando el tiempo de recomponer algo que ahora se está sintiendo más que nunca, que ya lo veníamos eh, denunciando y alertando nosotros dentro de nuestro sindicato, pero lo veníamos eh, también este, hablando, intentando tirar puestes antes que esto bueno ya eh, esté desarrollándose, que es este distanciamiento que se iba eh, generando entre la dirigencia Eh, y sus representados, ¿no? Que no les pasa solo al sindicalismo, le pasa a la, a la política, le pasa a la justicia, le pasa le pasa eh, también este a las distintas organizaciones que eh, fueron fueron ganando ciertas eh ciertos derechos que, bueno, pens pensaron que estaba ya todo hecho, ¿no? Y, y en la base se venía exigiendo, ayer tuvimos a la mañana ante este plenario algo hermoso que fue este, una mateada de debate donde uh -huh. nos encontramos estatales con, con compañeros y compañeras responsables de distintas herramientas barriales eh, y con referentes eh, ecuménicos de distintas religiosidades al servicio de, de opción por los pobres, al servicio de, de los intereses populares. Y, y ahí muchos compañeros de la barriada decían eh, Sentíamos que no nos escuchaban Sentíamos que repetían Pero que no estaba el corazón puesto en lo que se hacía Sentíamos como que se alejaba mm, la dirigencia Bueno, lo que nos está pasando decía cómo se está viviendo se está viviendo en eh, realidad encontrarnos la certeza de que los plenarios son el lugar donde tomar decisiones colectivas en forma democrática cada vez más pero todavía no estamos a tiempo de que este, esa dirigencia que se siente impresionados en llamar a los plenarios y hacerlo de abrir las puertas de tomarse el tiempo de sacarse la foto de subirlo a las redes termine de eh, la voz de lo que se está hablando en los sectores de trabajo, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, Entonces, sí, entiende. lo vivimos con una necesidad y un acierto muy grande, como el que vivimos ayer, eh, pero todavía con una sensación de que eh, nos corre el tiempo de las decisiones de, de estos enemigos que nos han declarado la guerra a todo la, lo colectivo, eh, a la voluntad de seguir queriendo ser pueblo organizado y comunidad organizada eh, y con un, una brecha muy grande de sanear, sanar, reparar el vínculo eh, entre esos representados que tienen que empezar a tener que tener más voz y votos y de la decisión, ¿no? Entonces, eh, lo estamos viviendo como un gran escenario en los que estamos viviendo Este, siendo convocados, participamos, estamos yendo con una actitud de escucha, eh, estamos tratando que también así lo haga la dirigencia, este, en las distintas responsabilidades que asume, eh, con una actitud de escucha. Y lo que faltaría, y ahí hay una, también lo estamos viviendo como una gran ansiedad porque se está tornando cada vez más necesario, las instancias ya entonces, con el, el nivel de escucha, el nivel de plenario, de asamblea, la sistematización de la voluntad decidida en forma sí. colectiva. Y ahí las mesas chicas no aparecen. Ahí la humildad y la grandeza de algunos dirigentes de abrir esas mesas chicas para sintetizar y ponerse de acuerdo con otro dirigente o dirigente con, con otra voz representativa con la humildad de decir, no sé qué, no entiendo qué hacer, no sé qué hacer, o por ahí no estoy escuchando bien, este veníte a tomar un mate y decime a ver qué te parece. Bueno, esa humildad no está apareciendo. Y eso sí nos está preocupando. Eh, algo tan sencillo, tan sencillo que ustedes lo decían, en cualquier este, instancia comunitaria lo tenemos, es en el club de barrio, este te golpeo te golpeó la puerta de tu casa, si necesito ponerme de acuerdo por algo, eh, tengo el, el centro comunitario y voy, este y voy a encontrar a alguien y decir, "Che, esto me parece que anda mal" y eh, alguien va a estar para escucharme y sé que va a llegar y lo, lo van a tratar. Bueno, eso que eh, en nuestras herramientas territoriales barriales y hasta en las comisiones internas tenemos porque las comisiones internas obviamente que de los delegados que, que, que participamos en la vida este, laboral eh, constante y diaria eh, lo eso eso estamos viendo que sí urge rápidamente no así que lo estamos viviendo como un acierto acelerado de que se abran los plenarios que hayan estos intentos como el de ayer de reorganizar este la rama de estatales, eh, tanto de los que están por fuera del CGT como para después ir al encuentro todos eh, con los eh, trabajadores organizados en CGT también, estatales, eh, abrir la escucha, tener actitud de escucha, puntear eh, y comprometerme con, la, con, con el conflicto y con lo, con lo que me voy a enfrentar y después tener el ámbito para sintetizar y planificar una estrategia con eso. Bueno, la instancia que está faltando justamente donde nos está preocupando, las bases están mucho más eh, dispuestas, eh, mucho más eh, participativas, con mucha claridad eh, y eh, queda en un cuello el tema después de toda esa potencialidad que se habla en los plenarios, cómo se sintetiza esa voluntad en una estrategia de, de plan de lucha. Qué así clara que eso, en el, así se vive qué clara que sos en, en describir eh, las bases empujando ¿no? y, y las esas mesas chicas que no aparecen demuestran ¿no? que la la podríamos decir la superestructura, para no decir la burocracia digamos, dirigencial, uh -huh. este, detiene, demora y tiene esa falta, como bien dijiste, de humildad y de grandeza uh -huh. que es necesaria para para aglutinar y para sintetizar todos esos esfuerzos, esas voluntades y esa, esa necesidad que nace de las entrañas, porque no es una necesidad que no entiende, digamos, la, la realidad de lo que está pasando, que palpa con mucha precisión la realidad de lo que está pasando, como nos pasa nosotros también acá en la economía popular. Y queríamos, claro. y queríamos hacerte, que nos ayudaras a pensar y a y hacer una articulación que la pusimos hoy como como tema de nuestro programa hoy, cómo... Eh, los trabajadores estatales y la clase trabajadora en general, con el movimiento no histórico, de, la, de, de con la centralidad que tiene la clase de los trabajadores y las luchas que han encabezado, ¿cómo recuperan también esa fusión, ese entrelazamiento, esa, esa unión, esa fraternidad con también la religiosidad popular? Porque eh, pensábamos que un cambio fundamental de ordenamiento de la vida cotidiana y también la religiosidad y los valores no que que, uh -huh. que están muy bien con respecto que hay valores que se han distorsionado que sean uh -huh. no y, y, y vos volvés a encaminar un poco hacia una ética y usar una épica que recupera esos valores de la religiosidad y ¿no? uh -huh. Eh, sí, porque bueno, fijate vos, volviendo de, de, de, de lo práctico, de lo cotidiano, ahora que hablaban del plenario de estatal, lo que debemos enfrentar, de, después eso articularlo con otros sectores del campo popular que también están siendo agraviados y demás, bueno, toda esa ingeniería de, de vínculos, ¿no? si, si es un cuerpo, si es un sistema... Eh, para que se empiece a mover empieza a caminar empieza a pensar a hablar y a ser escuchado las multisectoriales son, son todo parte de un, de un gran sistema y cua de cuerpo este que si se va levantando obviamente es mucho más que que unario y, un, y una, una casta que no, que ellos se esconden atrás denunciando a otros para que no los vean a ellos este que son pequeños números este con mucho capital robado, eh, si eso se empieza a, a, a mover, es, este, eh, realmente el pueblo cuando se lo decide hacer libre, como decía Evita, justo uh -huh. libre y soberano, es imparable, eh, entonces bueno, ¿cómo atacas eh, a, ese, a, a, a ese sistema, a ese cuerpo que empieza a entrelazar vínculos, que empieza a fluir la sangre, que empieza a mover los músculos y demás? Bueno, le quitas el alma. Le quitás el corazón, eh, no circula la sangre, se queda sin oxígeno. este Puede ser que mueva cada tanto algún miembro de su cuerpo, pero este, no pensás bien y, sobre todo, cuando en los mejores casos crees que pensás bien y razonás y una intelectualidad bárbara y hablas bonito, eh, no tenés esa razón cordial. no El Papa Francisco lo nombra, hace mucho hincapié en esto. Eh, en laudato si sí es muy claro Muy claro es de, de, Describiendo este sistema eh, Capitalista de hambre Guerras Y, y muerte ¿no? Y habla lo que es la tecno, tecnocracia Entonces eh, La tiranía de los tecnócratas este, De la razón y no, y no De la razón cordial Es decir, esa razón que este, Como bien decías vos esa razón que le pone alma y corazón a, a, a una resolu a una resolución de un problema no uh -huh. es solo resolver técnicamente el problema eh, y en el estado ni hablar eso por eso lo, lo toman por asalto y lo destruyen y crean en la opinión pública justamente el anticuerpo para que para que pueda hacer empatía el estatal con, con la, la población que más utiliza los, los servicios del estado. ¿no? Eh, porque bueno eh, te, te, des, te, te sacan el alma te descon y cómo trabajan eso justamente dividiendo viviendo la fe de la lucha eh, salmá la esté reaccionando que sea una lucha por reacción que sea una lucha por lo material que sea eh, es más en cosas muy sencillas lo vemos ayer a la mañana también pasó en la charla de buena leche un compañero sí de delegado estatal que después de que termina Su trabajo se va al comedor de su barrio, hace la olla, ayuda en la hora y años dando de, de comer en su barrio. Y de repente se pregunta, bueno, pero de fe no come la gente y ahora se queda sin comer. y no me, Entonces, ¿cómo hacemos? Y cómo, en realidad la pregunta es, ¿y cómo hago yo para seguir sintiéndome bien que estoy dando de comer? Sí. ¿Entendés? Y, y pasaron años y no se dio cuenta ese compañero, pero tal vez porque no tuvo una mateada antes con otros. Claro. ...para entender que en realidad su vida cambiaba si le ponía alma y corazón a entender que había otra forma de vivir... ...y que de repente si lo rajan del laburo iba a tener una red solidaria en barrio ...que no lo iba a dejar nunca sin comida porque, porque él la había armado, mm. ¿entendés? Es como los compañeros técnicos que, qué sé yo, hablan de agricultura familiar... ...de repente algunos creen más y otros creen menos, lo vienen haciendo y difundiendo por el país... ...si se quedan sin laburo no van a plantar ni un rabanito... Y vos decís, ¿cómo, ¿cómo es esto? Porque técnicamente era correcto, pero el compañero no lo sentía en alma, corazón y creencia. Bueno, sí, importante ahí es donde juntarse. aparece la espiritualidad de la fe. Sí. Si eso no está, ese músculo, ese sistema, ese campo popular, el cuerpo, digamos, colectivo nuestro, eh, ellos durante muchos años el liberalismo, bueno, mucho del progresismo liberal, Este, ha sido polea de transmisión o se ha sido utilizado para para eso lamentablemente muchos compañeros obviamente no conscientes por no tener espacios por ahí de discusión con otros otras este y hoy tenemos justamente un, un cuerpo divorciado de sus raíces, de su creer, cooperar, este la espiritualidad de nuestros pueblos originarios, por eso vamos a la fuente y volvemos a de, eh, redescubrir al movimiento más grande en Argentina, popular y nacional como el peronismo, que es humanista y cristiano podés llamarlo de otra cosa, será otra cosa pero el justicialismo tiene su doctrina de dónde proviene y hay que actualizarla, pero tiene su fuente filosófica de creencias sí. este bueno, así todas las eh, todas las ideologías mismas de hecho hoy se pone en cuestionamiento Milay, Milay te lo dice uh -huh. él tiene su religión su creencia y muere por ella, dice. Hay que ver si muere por ella. Hasta ahora lo único que hizo es cacarearse, pero vamos a ver si está dispuesto. Qué fuerte lo que contaste y bueno y tenemos que volver ¿no? este, a hacer un enhebrado. Nos, nos armaste un trabajo para el fin de semana, ¿no? Entre entre este compañero que que qué importante que es que él encuentre en esa ración de comida o ese técnico de agricultura familiar que encuentre en esa en esa semilla o en esa plantación que ayudó en esa huerta comunitaria que le ayudó a armar la razón cordial, ¿no? Nos nos ayudaste un montón a pensar cosas que ya veníamos sistematizando, pero que tenemos que refrescar y volver a decir porque porque hay un enebrado que se arma ahí Y que, y que es muy abarcativo, muy humanitario, como, como es bueno, el peronismo, como nuestro lenguaje común, ¿no? Como nuestra creencia común, el peronismo, la fe cristiana, la fe que nos, nos une a las encíclicas sociales del Papa, esa fe que, que mueve montañas y que agita los corazones de nuestro pueblo sufriente, ¿no? Gracias. Y es esa misma, esa misma fe, porque si volvemos a la fuente es la que nos hace encontrar con otras, sí. porque justamente es esa fe la sí. que dice que bueno, que es un mundo ecuménico, que, que vendrán de oriente a occidente a sentarse en la misma mesa, que hay diversidad y lo más rico es eso. Este, entonces, bueno, te va dando, imagínate ahora nosotros los estatales, nosotras las estatales que no. estamos a menos de un mes que eh, va, en, nos están anunciando 50.000 despidos. Todas las políticas públicas que han pasado por nuestras manos, cuánto está? y ahí es donde ustedes pueden ayudar al difundir sí. el programa, pueden ayudar mucho con este tipo de cosas, como decías Patricia, porque eh, a nosotros los estatales nos está costando salir de lo esquemático de la lucha sindical. Si la lucha sindical no la razonamos con lo cordial de lo que hacemos nosotros y amamos lo que hacemos porque lo creemos, eh, no vamos a encontrar la, la salida en este desafío. Si nosotros estamos dispuestos a descalzar, no sé, a decir, nos, nosotros defendemos otro Estado, tampoco queremos este, pero un Estado entonces mucho más parecido a su pueblo, que la política que yo estuve haciendo ahora entre a las instituciones estatales y dirijan ellas, y que realmente crea que puedo vivir, como digo, hablo este todos los días en el sector de trabajo, y bueno ahí sí vamos a estar eh, entonces pudiendo dar la pelea. En eso estamos, así lo estamos viviendo. Estamos abriendo los lugares de plenario, de encuentro, tirando puentes, pero necesitamos recuperar el alma de esta lucha. Así es, y no, no mucho más para agregar, porque la verdad que te agradecemos que la comunicación y que siempre nos deshane es un, un montón eh, no necesariamente también no eh, si bien súper bienvenidos y, y súper necesarios estos plenarios este sentarse hablar escucharse eh, que a veces cuando hablaste estás escuchando vos mismo también no como este compañero este compañero que decías que okay. eh, estamos muy en el día a día en el hacer en el trabajo en que no le falte al vecino eh, y, y frenar y tomar el mate y escucharnos eh, y pelear para que nos escuchen Eh, no solamente desde los plenarios sindicales o de las organizaciones, sino que en el barrio que, que, que se, uh -huh. se planten, que agarren un día en una plaza y pidan asamblea, que inviten al vecino, que se escuchen sí. entre todos, porque de verdad que no estamos solos, eh, la, la, los que lo estamos pasando mal tampoco, estamos solos eh, y podemos juntarnos, como alguna vez has dicho, esos fueguitos que están disipados sí. por ahí, se pueden hacer una... Una gran llama y agradecerte la comunicación. No olvidarnos que vamos acá con el deseo y también con, con la acción también para que así suceda de que uh -huh. el movimiento de trabajadores y trabajadoras sea un cuerpo con alma. Así es, así será. Muchas gracias, gracias Cari. Dani, gracias, Patricia, Muchísimas por la comunicación gracias. y seguimos también. multiplicando la palabra. Gracias, gracias Exactamente. Grande. Abrazo, abrazo. abrazo. Así pasaba entonces nuestra compañera Carina Maloberti, eh, secretaria general de atc echándonos un poco de claridad y, y como siempre agradecido de que pueda sumar la palabra acá al programa. Eh, siempre igual la escuchamos. Eh, nos gusta, pero también nos deja tarea para el hogar sí. y, y a seguir luchando, compañeros, Patri. Deja una hermosa mezcla entre una sonrisa propia de la esperanza, ¿no? La sonrisa sí. boba del que no se da cuenta de lo que está pasando, sino... Una sonrisa del trabajo por hacer y una tarea. Siempre deja esa misma sensación, Karina, cuando hablamos con ella. Así que le agradecemos un montón. Así pasó este AGPS. Saludamos a todos los compañeros, los vecinos, las vecinas, los que hacen este programa eh, y no están en vivo, pero están ahí. Un abrazo fuerte, buen fin de semana. Nos escuchamos. Nos vemos. Chau, chau. Lunes. Chau, chau. lado como un ritual sagrado el campo desolado era una bendición pero mal día todo eso cambió enjevancia y el patrón y la carnicería metro y metro de alambrado pasamos a ser ganado carne de exportación la capa para el talanciero cuero para el zapatero leche para Pero entonces alguien exclamó se come el asado? ¿Quién es el familiar? Ya somos mires y vienen muchos más Rumeando juntos la canción